Este martes vamos a contar con las compañeras de Pistubilbo y Chalion TV... ...que ayer lunes han dado una rueda de prensa para anunciar la Maika Bochoguna... ...que tendrá lugar el próximo 13 de octubre... ...y primero vamos a escuchar la rueda de prensa que han dado... ...y después vamos a hablar con una compañera que nos va a explicar en qué consiste ese día... ...y qué actividades va a haber, cómo ha sido el desarrollo... ...cómo han conseguido llegar a organizar este día... Y los en tres los en de la maiica bochoguna bueno eh, escuchamos la prensa ahorreco que andaba ayer las compañeras de pistu bilbo y sal TV desde pistu bilbo y sal hemos convocado esta rueda de prensa para presentar el amaica bochoguna que se celebrará el próximo 13 de octubre en el paseo de uribitarte Hace ya unos meses que este colectivo empezó su andadura pública sacando a debate el modelo de ciudad que el Ayuntamiento de la Villa está impulsando. Los últimos años, este proyecto de convertir Bilbao en una capital europea ha cogido carrerilla y es evidente a quién beneficia y a quién perjudica. Cabe mencionar cómo afecta este escaparate a la cotidianidad de los y las habitantes de Bilbo, no poder llegar al portal porque hay una marabunta de turistas mirando al cielo que impiden el paso, un sinfín de Airbnb que no hacen más que incrementar la subida de los alquileres obligándonos a dejar nuestros barrios, franquicias que abren y cierran sin parar, desterrando al olvido el pequeño comercio y el trato cercano con quien te vendía la libreta para empezar el curso, etcétera Añadimos, o no nos olvidamos de esos barrios de la periferia, desatendidos y ninguneados por las instituciones. Las consecuencias nefastas de este modelo de insostenible capital europea un empobrecimiento de la ciudadanía y, la, y una gran precariedad inhumana. ¿De verdad queremos una ciudad donde no conocemos ni quién hace el pan ni quién nos lo vende? ¿De verdad queremos una ciudad que impulse que en el rellano siempre haya desconocidos? ¿De verdad queremos una ciudad que rechaza la acogida de migrantes? ¿De verdad queremos una ciudad en la que no podemos vivir? Nosotras lo tenemos claro, no, no queremos. Queremos una ciudad donde todas las personas encuentren su lugar, unos barrios que no se vean amenazados constantemente por los caprichitos de los poderosos, ya sea para un macroevento o para un macroproyecto de infraestructuras tremendas. Queremos conocer a nuestras vecinas y crecer junto a ellas. Las alternativas a las dinámicas actuales del Ayuntamiento y Diputación, como pagar 3 millones de euros para que venga la MTV, ya están en marcha y no empezaron ayer. Sabemos que construir otro bilbo, otro bilbo no podemos hacerlo solas, y no debemos hacerlo solas. Por ello, invitamos a toda la ciudadanía a formar parte de este debate. El 13 de octubre habrá lugar para ello. ¿Qué es Amaikabocheguna? Una infinidad de bochos, mil y uno para ser inexactas. Este día nació con la idea de ser nuestro día. Nos gustaría que fuera un espacio donde quepan todos aquellos colectivos, asociaciones, organizaciones o personas que han quedado o están quedando fuera de esta ciudad escaparate que nos están imponiendo. Es el día para impulsar las distintas expresiones de heterogeneidad popular que, que conviven en Bilbao, es decir, tiene la intención y las ganas de ser un espacio donde organizaciones y personas olvidadas para los intereses institucionales puedan juntarse, expresarse, conocerse y forjar redes. Hay mil temas de los que debatir, hay mil y una formas de habitar esta ciudad, hay mil y un formas de construir alternativas. ¿Y cómo vamos a hacer todo esto el 13 de octubre? La intención es organizar un espacio que agrupe y potencie al bilbao popular que es el motor de esta ciudad. El lugar es el paseo de Uribitarte, entre el puente del ayuntamiento y la plaza Pío Baroja. La idea es que cada cual presente su proyecto, comparta sus ideas desde su realidad y ponga sobre la mesa sus preocupaciones. Durante todo el día habrá zonas de debate para hablar de cómo nos afecta el modelo de ciudad y poder proponer alternativas cada cual desde su perspectiva. El esquema del espacio que se pretende organizar es el siguiente. Habrá una herria soca gigante, mercadillo popular, de material de las distintas asociaciones y colectivos que participan. También habrá una zona de libros, una zona de cocina con comidas de todo el mundo, espacios para la presentación de proyectos, etcétera. Esto se combinará con espacios de participación, por ejemplo, habrá un lugar en donde se, le, se celebrarán mesas redondas, otro espacio para talleres, tanto para jóvenes como mayores, un área para la presentación de libros y discos, etcétera Además, habrá un escenario en el que contaremos con las actuaciones de grupos de teatro y de música, tanto de Bilbo como de diferentes lugares del mundo, y terminaremos o cerraremos el día con nuestra propia gala sorpresa. En este punto, no podemos menos que enviar un abrazo y todo nuestro apoyo a las compañeras de Gasteiz que han visto su dinámica censurada por el ayuntamiento presuntuoso y neoliberal. Obviamente, no es el único ayuntamiento censurador. No deja de ser la marca Euskadi Basque Country. Y desde aquí, lanzamos un mensaje claro y alto. No habrá institución que prohíba el amaica bocho eguna. El movimiento popular goza de solidaridad suficiente como para hacer frente a todas las piedras que se nos pongan en el camino. Azken finean hau geldiezina da. 11 gara euren baloretatik kanpo jarduten dugun eragileak, 11 hiri eredu honekin kaltetuak, 11 euren kontra joateko argudioak eta 11 sortzeko dauden alternatifak. Horregatik, zerbait handia egiteko almena daukagulako, dei egiten diegu Bilboko eragile eta Norbanako guztiei urrengo urriaren 13an ama 11 botxo egunean parte hartesaten. Gora herri boterea. <totipen> La drama filmta la drama kapizana ta belica sa, ta vuna ta la nuzvalana, ta empant. la porto estala, ta la fantasia, se llama conto. Te llamaba tu, te quería mucho. El no disesto que te ha custo. La marca la Hola, de muerto de la, información,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 Horsak daktatik gutuz filtruan dintzen aala, He la rueda de prensa de las compañeras de Pistubilbo y ahora hablaremos con Anne que con quien profundizaremos más sobre esta jornada. Guardión, Anne. El guardión. Eh, ¿Qué es Amaika Bochoguna y de dónde surge esta idea? Bueno, pues nos gustaría que Amaika Bochoguna fuera un espacio donde quepan todos esos colectivos, todas esas asociaciones y organizaciones o personas pues, que han quedado o incluso están quedando fuera de de esta ciudad de escaparate que nos están imponiendo. Entonces, nuestra intención es que Amaika Bocheguna sea el día para impulsar las diferentes expresiones de heterogeneidad popular que conviven en Bilbao. Es decir, tienen la intención y, por supuesto, las ganas de ser un espacio donde organizaciones y personas olvidadas para los intereses institucionales pues podamos juntarnos, expresarnos, conocernos y, por supuesto, pues forjar redes y de dónde surge esta idea? Bueno, pues la idea surge a través de, bueno, surge dentro de, del colectivo Pistu Bilbao Itzalem Tbi y surge a través de las asambleas y los debates que llevamos a cabo dentro del colectivo en los que se pone en duda ese modelo de ciudad actual y... Eh, y al mismo tiempo vemos eh, imprescindible pues dar a conocer ese trabajo que realizamos todas las personas que nos encontramos precisamente en ese otro Bilbao sencillo y solidario. Entonces eh, creemos necesario eh, que exista un día para mostrar eh, nuestra posición a ese modelo hegemónico de ciudad que nos invisibiliza y destierra a ciertos habitantes. Bueno, ¿y cómo habéis organizado esta iniciativa? ¿Por no parece cosa pequeña? <risa> bueno, pues eh, la organización de la Maica Bochoguna nace, como he dicho, de esos debates llevados a cabo dentro de Peace to Build, Alien TV, y de ahí nace o se crea un lantalde que se encarga de llevar a cabo esta iniciativa en concreto. Y a su vez, dentro de este lantalde, pues nacen pequeños grupos de trabajo que se encargan de, de organizar ya más concretamente los diferentes espacios o, o gunes eh, que van a estar ese día en el Amaica Ocho Guna. Eh, a ver, así para haceros un resumen eh, habrá una risoca, una feria popular eh, un espacio de muestra de libros, eh, un gún en el que habrá comidas de diferentes partes del mundo un escenario por el que pasarán clones conciertos, grupos musicales teatros, cuentacuentos y demás espectáculos y otro espacio en el que habrá talleres en los que bueno, están enfocados para que pueda participar gente de todas las edades Y habrá, por ejemplo, deporte adaptado, circo, batucada, grafitis y demás. ¿Quién va a participar en, en el Amaika Bochoguna? O ¿A sea, quién está dirigido? Bueno, pues el eh, Amaika Bochoguna eh, está dirigido a todas aquellas organizaciones y personas, todas ellas diversas, eh, que quedan fuera de ese Bilbao escaparate que, que nos quieren imponer. Eh... Entonces está enfocado y queremos invitar a todas esas organizaciones, colectivos, asociaciones y personas que trabajan desde diferentes perspectivas eh, para crear un modelo alternativo de, de ciudad. Eh, bueno, además nos hemos dado cuenta en este proceso que ha habido diferentes colectivos pues, que se han sentido reflejados con esta dinámica en el transcurso y que han sido ellas mismas quienes se han puesto en contacto con nosotros a través de nuestro email cabochogunamail puntocom pues <risa> es pues para partici para participar de forma activa en ese día por ejemplo algunos las compañeras de Bordillo aplastado que con las que hemos hablado hace poquito y nos ha hecho mucha ilusión que se hayan sentido reflejadas y que quieran participar este día con nosotros ya que uno de los objetivos de, de este ama es crear crear y tejer redes que ...dentro del tejido asociativo para seguir adelante con, en la creación de esta alternativa. Un día bastante completo por lo que nos cuentas y claro, todo esto después de toda esta organización, después de todos eh, los debates que os habrá supuesto también, cómo hacer, cómo llegar a toda esta gente y demás. Así en el groso ¿qué esperáis de este día? Bueno, pues Lo primero de todo lo que acabamos de comentar, ¿no? que sea un encuentro para crear eh, redes entre todo ese tejido asociativo. Eh, que es algo que por otro lado nos estamos dando cuenta que a través del proceso para sacar adelante esta dinámica ya se está dando. ¿no? Entonces pretendemos que ese día sea eh, así un encuentro más directo para que nosotros con ellas y ellas entre ellas puedan crear estas redes Y, y además de eso, eh, esperamos que haga muy buen tiempo, ya que sería una pena no poder sacar a la calle ¿no? y visibilizar ese trabajo que todos los colectivos y asociaciones que trabajamos desde diferentes perspectivas eh, hacemos cada día. Claro, porque como ya habéis dicho en la rueda de prensa, esto va a ser en el paseo de Uribitarte, que para quien no conozca Bilbo es en la ría, en frente del ayuntamiento, es. dirección Plaza Pio Baroja. Ahí está. Y, bueno, por nuestra parte, entre lo que nos ha respondido y la rueda de prensa, nos ha quedado bastante claro, o esperemos que haya quedado claro, que es el AMAEKA 81. ¿Y algo más que añadir? Eh, bueno, muchas gracias por invitarnos y que estáis todas invitadas a participar también el 13 de octubre eh, en este día. Así que ahí os esperamos. Bueno, y queremos aprovechar para... Para enviaros desde Bilbo todo nuestro apoyo a las compañeras de Ocupa tu Gastéis, eh, ya que habéis visto esa dinámica afectada por los intereses de aquellos que tampoco creemos que nos quieran ver el 13 de octubre en Bilbao, por lo que ahí estaremos el 6 de octubre y estáis invitadas la semana siguiente a Bilbo, así que es que recasco. Bueno, es que ricasco Anel. ¿eh?